Cuentos de hadas españoles Mujercitas Esta es la historia de un pasado reciente La historia de cuatro hermanas Me, Joe, Beth y Amy Vivían en un pequeño pueblo en una pequeña casa Sus padres eran pobres Pero las cuatro hermanas nunca pedían nada que sus padres no pudieran cumplir Meg era joven y guapa y muy lista. Joe parecía un chico y quería ser escritora. Beth era tímida, dulce y amable. Y Amy era la más joven. Era la más guapa de todas las hermanas. Todas las hermanas estaban muy unidas. Los lugareños admiraban sus buenos modales y las llamaban Mujercitas. Un día llegó un soldado a su casa para alistar a su padre en el ejército, pues había una guerra civil. Tengo una carta para usted. Ha sido llamado para servir en el ejército y luchar en la guerra civil. Por favor, prepárese. La familia estaba muy triste. Oh, ¡Papi! ¡Por favor no te vayas! No, hijas mías, tengo que irme. Es un orgullo luchar por tu país. ¿Cuándo volverás? Volveré antes de que llueva. Dejad de llorar. Meg cuida de ellas. Sí, padre. Diciendo esto, el padre se fue con el soldado. Unos días después de que el padre se hubiese ido a la guerra, la familia empezó a sufrir. No tenían suficiente dinero para hacer la compra. Meg... Estoy intentando trabajar mucho para ganar el dinero suficiente, pero es muy complicado No te preocupes, madre, es cuestión de días Todo irá bien cuando regrese padre Pero hasta entonces tendremos que luchar No entiendo por qué la gente hace guerras Oh, madre Un día recibieron una carta del ejército diciendo ¿Qué pasa, Meg? Los oficiales nos informan que padre ha sido malherido durante la guerra Lo han hospitalizado y quieren que alguien esté con él para cuidarlo ¡Oh! ¡Tendré que ir! ¿Pero cómo? Necesito dinero para el viaje ¿Cómo lo consigo? No te preocupes, madre Empieza a preparar el viaje Haré unas gestiones Joe salió de casa Cuando regresó por la tarde traía dinero en la mano Toma, madre, será suficiente ¿De dónde has sacado el dinero? Lo he conseguido vendiendo mi pelo Oh, Joe, has perdido tu precioso pelo No importa, madre, pero Joe Podríamos haber pensado otra opción ¿Por qué lo has hecho? No te preocupes, volverá a crecer <risa> ¡Oh! Joe no pudo dormir esa noche Estuvo llorando en silencio en su cama Ya entrada la noche, Meg puso el brazo en el hombro de Joe. Joe se despertó para ver quién era. Cuando vio a Meg sentada junto a ella, la abrazó. No te preocupes, todo irá muy bien pronto. Cuando su madre se fue al hospital, las hermanas se dedicaron a cuidar la casa. Hacían todas las labores, limpiaban, cocinaban y lo pasaban bien. ¡Ay, ay, ay! <risa> Un día Beth se puso enferma Tenía fiebre muy alta y temblaba de frío Las tres hermanas cuidaban muy bien de Beth Pero la fiebre no bajaba Estaban muy preocupadas Deberíamos llamar al médico ¿Y sus honorarios? ¿Cómo pagaremos los honorarios del médico? No tenemos dinero Tengo algo ahorrado No nos llegan Tranquilas, estaré bien pronto Iré a buscar al médico ¿Y sus honorarios? ¡Pensemos primero en vez! Ese día estaba nevando. Joe corrió por la nieve y llegó a casa del médico. Le explicó la situación. El doctor aceptó visitar su casa. La he examinado. Tiene una fiebre muy alta. No os preocupéis, se pondrá bien. ¡Oh! ¡Qué buenas noticias, doctor! Pero... ¿Pero qué? Señor, la verdad... Habla más alto. ¿Por qué titubeas? Señor, no tenemos dinero para pagarle. Lo sentimos. ¿Seguirá tratando a vez? Ah, ¿es por eso? No tenéis por qué preocuparos. La trataré sin ninguna duda. Esa es mi obligación. Y les cobraré mis honorarios a vuestros padres cuando vuelvan. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, doctor! El médico le dio unas medicinas a Beth Las hermanas cuidaron muy bien de Beth Beth mejoró y empezó a echar de menos a su madre ¿Dónde estás? Te echo de menos Por favor, ven a casa, te necesito Por favor, ven a casa Beth, no llores, regresará muy pronto Te pondrás bien y le escribiremos una carta Sí, sí Volverá pronto a casa En ese momento, su madre entró en casa Todas estaban muy contentas de ver... ¡Oh, madre! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Oh, mis niñas! ¡Queridas! ¡Cómo estáis! ¡Qué alegría veros! Beth también estaba muy contenta de ver a su madre No te preocupes Yo cuidaré de ti Desde ese instante, la madre cuidó de Beth. Beth mejoró en unos días. Cuando llegó el invierno, Meg estaba un poco preocupada por la familia. «Madre, ¿cuándo vendrá padre a casa?» «Tiene una herida grave. También se ha roto una de las piernas. Pero ahora está fuera de peligro y podría llegar en cualquier momento. Lo echamos mucho de menos, lo sé, pequeña». Ojalá nadie sufriera tantas penalidades. No diga eso, madre. Los momentos duros son los mejores maestros. Nos enseñan cosas que son útiles para tener éxito en la vida. Tienes razón, Meg. Unos días después, era Nochebuena. La madre y Meg se las arreglaron para conseguir un árbol para su casa. Pero la pequeña Amy también quería un regalo. Este año quiero un vestido nuevo Ojalá encontrara al príncipe de mis sueños Quiero un gran piano ¿Tú qué quieres, Meg? Ojalá pudiésemos celebrar esta Navidad todos juntos Bien dicho, pequeña El día de Navidad todas estaban tristes Pues ningún deseo se había cumplido Estaban decepcionadas pero no se quejaban Era un día tan desgraciado que no tenían suficiente dinero para comprar el desayuno Justo entonces oyeron un golpe en la puerta ¿Quién puede ser? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Iré a mirar! No, Amy, espera La puerta se abrió de repente y vieron al padre de pie en la puerta Las niñas corrieron hacia él ¡Padre! ¡Padre! Pequeñas, cuánto os he echado de menos. Es el mejor regalo de Navidad que he recibido en mi vida. Oh. ¡Gracias, Papá Noel! Al tener al padre con ellas por Navidad, la familia se puso muy contenta y pudieron disfrutar la Navidad.